un mundo feliz es un viejo sueño que está más cerca que nunca de hacerse realidad seguramente será hacia finales del año 2015 es la unión total y absoluta de Estados Unidos y Europa tiene un nombre y ese nombre es Acuerdo de Libre Comercio Transatlántico, más conocido por sus siglas, TIFFA Desde los tiempos de la Primera Guerra Mundial, los intentos de los creadores de ideas, normalmente vinculados a altas esferas del poder político y económico, iban por la línea de unir puertas entre los Estados Unidos de América y lo que llamaban Estados Unidos de Europa. Diversos grupos ahondaron en ese sueño, la propia creación del panel de ideas conocido como trilateral en los años 70 del pasado siglo parecía tener ese objetivo, se llamaba así porque se fusionaban los tres ejes de poder económico, Estados Unidos, Europa y Japón, ahora son solo dos. El profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona, Santiago Ramento, le resumía así la finalidad de este grupo. Los objetivos eran, en suma los de los hombres más poderosos de ambos lados del Atlántico. Decía lo siguiente, la misión es construir un mundo seguro a partir de la interdependencia mutua, controlar la injerencia de los gobernantes en los intercambios internacionales de bienes, construir una progresiva, generalizada y automática reducción y eliminación de aranceles e integrar la economía. final y absoluta de las economías de uno y otro lado podría ser un hecho el próximo año cuando ve la luz este texto las negociaciones para llevar a cabo el tratado comenzaron en 2011 hasta ahora las negociaciones han sido secretas y ese secretismo a qué se debe he aquí el kit de la cuestión Yo la... Las inversiones de Europa en China, la India u otras potencias emergentes son cada vez más importantes. Las de Estados Unidos en China también y al revés, sin embargo, la realidad es la realidad. Las inversiones de Estados Unidos en Europa son tres veces mayores que las de ese mismo país en el resto del mundo y las inversiones de Europa en Estados Unidos, ocho veces mayores que en el resto del planeta. Un dato es claro, casi la mitad del flujo económico mundial se centra en dos polos, Europa y Estados Unidos. Esa realidad se ha incrementado tras la caída del bloque del este y se ha fortalecido en los tiempos de la crisis económica. con el objetivo de establecer un acuerdo entre ambos sus bloques para mejorar la situación se iniciaron una serie de reuniones a puerta cerrada y secretas como decíamos en 2011 las primeras conclusiones se dieron a conocer en febrero de 2013 el objetivo era eliminar todas las barreras fortalecer el libre comercio los datos son espectaculares el acuerdo podría aportar más de 100.000 millones de euros para Europa y otros tantos para Estados Unidos si llega a buen puerto Si trasladamos a cifras más comprensibles el dato, podría suponer un producto interior bruto de unos 600 euros más cada año para cada familia. Todos los datos son buenos, aparentemente. Los defensores del acuerdo proclaman que se crearán millones de empleos gracias a este trato, mientras los críticos exponen un largo listado de quejas. Un informe elaborado por la Universidad de Massachusetts en los Estados Unidos ha concluido que el acuerdo destruirá 600.000 puestos de trabajo y provocará una pérdida general de ingresos de 5.000 euros por familia. Además, los estudios consideran que esa merma en los ingresos podría suponer una pérdida muy considerable de los ingresos tributarios de los estados. Una de las quejas tiene que ver con la reducción que en los acuerdos se ha filtrado y que afectarían a la soberanía de los estados. Y es que a partir de la aprobación del acuerdo, las corporaciones privadas podrán denunciar a los gobiernos en órganos creados a tal efecto cuando esas multinacionales estimen que cualquier norma o ley es contraria al libre comercio y a sus intereses. En suma, si el acuerdo se pone en práctica, el texto podría ser la representación por escrito de lo que sería el poder absoluto. En los preparativos del acuerdo se han llevado a cabo 560 reuniones entre los miembros de la Comisión Europea y 298 lobistas asociados a las grandes multinacionales. Aunque se estimó tras las reuniones que se creería en dos millones de puestos de trabajo, la propia Comisión Europea considera, eso sí, que algunos sectores se verán afectados por el paro de forma intensa, aunque se asegura que otros sectores crecerán. El informe al que hemos hecho alusión es una muestra de ello. Otra de las grandes críticas que han efectuado los analistas es que el tratado abriría las puertas a las privatizaciones en masa. Una de las filtraciones de documentos acontecida en mayo del pasado año aludía a que las negociaciones establecían que servicios públicos como el saneamiento de aguas, la sanidad, las mutuas o la educación se consideraría que serían privatizadas. Dichos servicios podrían ser entregados a transnacionales con la consiguiente pérdida de ascendencia de los gobiernos locales. Esta deriva hacia la falta de poder de los ciudadanos y sus representantes es una de las mayores quejas que se hacen. Es, dicen, un recorte a la democracia. Miembros del Parlamento Británico denunciaron que las medidas están en los borradores y que podrían poner en riesgo el Servicio Nacional de Salud. En España, la Federación de Asociaciones de Defensas de la Sanidad Pública ha advertido que los textos conocidos son una amenaza para los servicios sanitarios, ya que el texto establece que el mercado debe abrirse a las corporaciones transnacionales garantizando un trato igualitario con los proveedores locales. Además, esos mismos informes establecen que, a diferencia de que ocurre con los ciudadanos, las grandes compañías de salud podrán también impugnar las políticas públicas. Además, los acuerdos eh, tocaron con un inconveniente. El sistema de protección de salud y ambiental de Europa es mayor que el de Estados Unidos y de eso se habló en las reuniones. Por consiguiente, se aplicarán las normas y estándares más laxos. Esas normas afectarán incluso a la gestión de residuos tóxicos e incluso también a más de mil productos cosméticos que por sus características están prohibidos en Europa. Serán automáticamente autorizados. España, la propia organización de consumidores, la OCU, ha solicitado que al menos en el etiquetado de esos productos se incluya una leyenda que exponga que el producto Antes prohibido, se vende ahora sin barreras que impidan su comercialización. Solo en materia de cosméticos hay 1.328 sustancias prohibidas en Europa, mientras que en Estados Unidos solo son 11. Y ganaría la opción más beneficiosa para el comerciante, es decir, que de repente, como decíamos, aparecerán en el mercado más de mil nuevos productos con sustancias hasta ahora prohibidas por cuestiones de salud. El jefe europeo de las negociaciones es un español, Ignacio García Bercero. Ha asegurado que gran parte de los acuerdos ya están efectuados y que se están discutiendo otros 20 asuntos. Actualmente se está llevando a cabo la octava ronda de negociaciones. Uno de los elementos que se discuten es la transparencia en cuanto a los procesos de arbitraje entre las protestas de las multinacionales y los estados. Asegura que hasta ahora las negociaciones deben seguir siendo confidenciales porque debe existir un espacio para que todas las partes puedan conciliar sus posiciones. ¿Algo que... Pese a ello, suaviza los miedos, advierte que las empresas europeas serán tratadas allí de la misma manera que las empresas americanas son tratadas en Europa. Según asegura, este precepto se aplica a los transgénicos o patentes medicamentos, pero también asegura que existen reticencias para aplicar normas que regulen su acceso. No me asustan los misiles ni las balas. En los acuerdos que Estados Unidos no acepta están aquellos que tienen que ver con la protección del trabajador. Los derechos laborales de libre asociación y las prácticas sindicales podrían verse mermadas, lo que junto con otras normas en las que Washington tendría ascendencia provocaría una ola de nuevas reformas laborales en los países europeos. Del mismo modo, el acuerdo permitirá la entrega entre empresas de datos privados entre los clientes. Los límites, cada vez menores, se borrarán. Así las cosas, el texto de libre acuerdo acabaría con una constitución superior que estaría por encima de las normas de los países afectados. El secretismo con el que se están llevando a cabo las reuniones es, según los responsables, una medida de discreción necesaria para favorecer los acuerdos y hacerlos cercanos a las necesidades de los ciudadanos. Sin embargo, para los críticos, ese secretismo esconde precisamente una forma de ocultar a los ciudadanos el contenido de unos acuerdos que, de una u otra forma, para bien o para mal, afectarán al resto de nuestras vidas. Ahora la repercusión del TIP, pese a llevar casi 5 años en negociaciones, ha sido escasa. Apenas se habla del asunto, pese a que a través de las redes existen numerosas organizaciones y actividades que alertan sobre este asunto. Sin embargo, en los próximos meses se espera que los resultados sean conocidos por todos. Entonces se abrirá una nueva fase, la aceptación o no de los resultados, si es bueno o malo si ayuda a todos o a unos pocos si beneficia la vida de los ciudadanos o no si la felicidad se compra o no